Recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? q u é tal, Cintia? Buen día para vos y para el equipo y la audiencia también. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Todo bien? Bueno, ponele. Bueno,、eh, vamos con algo un poquito más agradable、Dale. por este rato.、Eh, estamos en la Plaza San Martín, donde se va a desarrollar la Feria del Regalo desde hoy hasta el 24 de diciembre a las 2 de la tarde. Todo esto está recién armándose, pero muchos puestos ya están armados y muchas personas. De los puestos, los puesteros o este, los feriantes o las personas feriantes ya están vendiendo. Así que es, es interesante darse una vuelta por la feria que va a tener su arranque oficial cerca de las 8 de la noche de hoy. ¿Cuál es, el, este, cu digamos, ¿cuál es el, la pelea de este rato? Es el viento. porque están intentando, que lo, están intentando los feriantes que no se les vuelen los puestos o, este, o los lugares que armaron, los g a z e b o s O directamente este, las carpitas que están armadas con sus productos, porque el viento es bastante fuerte, está nublado, hay una posibilidad de lluvia, no hoy, pero sí durante la semana. Así que todo eso se está manejando por este rato para que haya buenas ventas, para que los feriantes puedan mostrar sus productos, pero también para que la gente pueda venir a darse una vuelta por la Plaza San Martín. Tienen toda la semana, pero está bueno para. Para remarcar eso, seguramente entre el, viernes, perdón, entre el miércoles y el jueves que haya, que haya este, lluvia o se caigan algunas gotas. Algunos de ellos pueden cerrar estos puestos y dejar las cosas adentro. Algunos otros directamente tienen que levantar toda la producción, acomodarla o resguardarla para que no se les moje. Hay un armado, un, este, una especie de escenario、eh, que está rodeando el monumento a San Martín. Y la, este, el acto oficial de esta inauguración de la Feria del Regalo va a ser en la, de, en la esquina de San Martín y Gil hoy a las 8 de la noche con la presencia del intendente l u c i a Y nosotros estuvimos hablando con el flamante director de Nuevas Economías, Pablo Ferrero, que nos contaba algunos detalles de lo que se va a encontrar en las personas que vengan a la Feria del Regalo, entre otras cosas, 370 puestos. Y dijo Pablo Ferrero que estas ferias lo que hacen es que el sol salga para todas las personas y que no va a perjudicar a los comercios que están en el centro de Santa Rosa. La verdad que estamos muy felices,、eh, primero porque、eh, nuevamente el esfuerzo del municipio da sus frutos y, y esto de, de, lo, lo acabas de decir vos, en un contexto muy difícil, el, el municipio está,、eh, el Estado presente, el municipio presente, generando estos espacios,、eh, más allá que esto es histórico y que uno. Eh, digamos, eh, es parte de la identidad de Santa Rosa, pero bueno, como te decía, estamos muy contentos por eso,、eh, contentos por la cantidad de puestos, 370 puestos confirmados,、Bien. y está, es esperado por la ciudad de Santa Rosa, pero también, como vos decís, esperado por los feriantes, por los marronistas, por los artesanos, que la verdad que、eh, todo esto suma a, a la economía viste, en, en este contexto. Como decías recién, tan complicado, tan complejo que nosotros podamos realizar esto desde un esfuerzo de la comuna y del esfuerzo de los mismos manualistas diferentes, esperando ansiadamente esta fecha.、Eh, bueno, esperamos que la gente lo reconozca, esperamos que la ciudadanía esté conforme, esté presente y que, que visite la, la feria,、eh, que está, está hermosa. Vos lo estás viendo, se está montando todo, está bárbaro. Así que lo, los esperamos a toda la ciudadanía. ¿Cuántos días van a ser y hasta cuándo va a estar acá? ¿En la plaza Bien, y también en, no, en las vías del ferrocarril? No, no esto es únicamente en la, en la plaza.、Eh, se hace desde hoy lunes al domingo 24.、Bien. La diferencia es que el domingo 24 cierra al mediodía, a las 2 de la tarde.、Bien. Pero del lunes a sábado es hasta las cero horas, de las nueve de la mañana a cero horas. Y también, bueno, la, el plus que siempre le hemos agregado a estas cosas, que tienen que ver con espectáculos、eh, musicales, de circo, para toda la familia,、Bien. que arrancan a las nueve de la noche. Acá en un escenario que vamos a poner enfrente de la municipalidad. Bien.、Eh, tema precios, que es un tema que todo el mundo está hablando. Por supuesto que ustedes no pueden regular,、uh -huh. pero se habla con los feriantes como para que tengan un precio accesible a un bolsillo complicado. Sí, la verdad que también estábamos hablando con los feriantes. Que, por ejemplo, hoy tuvimos el caso de una persona que dice:、eh, llegamos justo porque nos cambió el precio de combustible en, el, en, el, en los costos, ¿viste? Entonces, tal vez algunos de esos precios vayan variando. Pero por supuesto que siempre los feriantes. Saben más que nadie e la realidad, y, y digamos, siempre tratan de que、eh, la, el precio sea acorde al bolsillo de lo, está, de lo que está pasando. También es cierto que ellos tienen sus costos, pero bueno,、eh, nosotros tratamos y hablamos con ellos, y bueno, cada uno. ve cómo, ¿Cómo acomoda eso? ¿no? Bien,、eh, ¿qué se puede ver? Por lo menos, de, de, de, ¿qué se va Meto... a encontrar la gente cuando venga? Mirá,、eh, ahí justamente estábamos hablando: tenés、eh, cerámica, tenés, además, estábamos escuchando ahí los instrumentos musicales. Tenés decoración del hogar,、eh, vidrio, cuchillería, joyería, velas,、eh, madera. Después, acá estoy viendo también uno que tiene los, los fogones, las parrillas. Así que la verdad está muy variada, de todo tipo. Bien.、Eh, la familia llega, se da una vuelta. Este, la idea es que vengan de noche, que también es un lugar importante. Pero estos días va a llover. Eso se tiene en cuenta, digo, porque después de todo lo que pasó el fin de semana,、eh, eso va a, estar, va a ser un tema a m b i é n Y es todo un tema, es lo único、eh, que no podemos manejar. Que es el clima. Bien, bien.、Eh, por suerte,、eh, digo, por suerte, en cuanto a la desgracia que, que tuvimos el domingo,、bien. sábado, el domingo a la madrugada,、eh, no está pronosticado una cosa así.、Eh, y eso, nosotros muchas veces con los feriantes, cuando se habla, vamos a montar un día antes, que se yo, bueno, si hubiéramos montado un día antes,、bien. hubiéramos tenido un problema. Y además, tenemos un, un problema de costos de los toldos, de los. Gaseos, entonces、eh, está pronosticado lluvia, creo que el martes y el jueves, pero bueno,、eh, y una semana fresca, por lo menos la semana fresca ayuda porque el tema del paseo con, con 40 grados en la plaza muchas veces lo complica. Pero bueno,、eh, creemos que salvo el jueves, el, los demás días más o menos podemos llegar a zafar. A、eh, la feria, ¿complica o ayuda al comerciante que no está dentro de la feria, que está circundante a la, a la plaza? No, para mí,、eh, y esto ya está comprobado,、eh, el sol sale para todos. Es decir, para nosotros、eh, son dos cosas distintas. Van de la mano en algunas cosas, pero son distintas, son productos distintos.、Bien. Eh, no, no, me parece bolsillos distintos también.、Eh, es algo, para mí, es un complemento、eh, y esto lo ves en todo el país. O sea, uno va, recorre ferias y, y las ferias que por lo menos yo he recorrido que están en la plaza y hablas con el, el negocio de enfrente y dice: No, la verdad que a mí no me complica, me, me, me complementa.、Yeah. Eh, y además, como te digo, lo que no me puede gustar acá en la feria lo tengo en Navigrera y al revés.、Yeah. Entonces, no, no, para nosotros es, una, es un complemento, es algo fundamental. Y además, hay algo también que hay que tener en cuenta: que es una economía regional, local.、Yeah. Entonces, eso también más es más popular y además,、eh, eso ayuda también al, a que el dinero quede circulando en la, en la ciudad.、Yeah. Eso Para mí, todo lo que e suma. todo s digamos.、Yeah. Entonces, Y hay público para todo.、Yeah. Bueno. Pablo Ferrero, el director de Nuevas Economías de la Municipalidad de Santa Rosa. Hay un puesto disponible de información de parte de la Municipalidad y también un puesto de hidratación, donde se puede conseguir agua fría y también agua para, para el mate. Pero tenemos poco tiempo,、eh, por lo que nos dijeron desde la producción,、sí. así que vamos a hablar, aunque sea con un feriante o con dos, para, para conocer este, sobre todo los precios. Que es, lo, que es lo más importante. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Quién está, está vos a cargo? Bueno, estoy en vivo para Radio Kermers. Eh, contame qué, qué estás ofreciendo acá en la, en la plaza. Bueno, yo soy ceramista, mi nombre es Agustina y yo lo que hago es cerámica artesanal y también saumerios artesanales. ¿Todo lo haces vos? Sí, o... Todo lo hago yo. Sí, sí, sí, todo está hecho a mano. Yo soy profe de artes visuales, así que ahí aprendí todo lo que tiene que ver con la cerámica、Bien. y después me especialicé más con los saumerios en la pandemia, haciendo cursos y bueno, dándoles una impronta también para pintarlos de diferentes formas. Están pintados a mano los saumerios también.、Ah, No lo podemos transmitir, pero hay lindo olor acá. Sí sí. sí, sí, sí, se siente. Qué lástima que todavía no tenemos la tecnología para transmitir para. el aroma y todo, pero sí. ¿Hace mucho que viniste a la feria?、Eh, este es mi cuarto año. Sí, ese es mi cuarto a ñ o、eh, Muchos están preguntando por los precios, que seguramente en estos días se deben consultar. ¿Cómo están los precios? ¿A cuánto se puede conseguir un producto tuyo? Bueno, yo lo que hago es vender la taza con el plato y la cuchara haciendo juego y el set de la taza, el plato y la cuchara, aptos para microondas, sale $4.500 pesos. Bien, bueno, un precio bastante accesible. Sí, es que es la idea también para poder vender y para que la gente pueda aprovechar este espacio y llevarse algo que es lo más lindo una vez al año, venir a la feria y poder llevarse algo de un artesano.、Bien. ¿Te piden algo en particular? particular, este, Muchas personas se llevan lo que t i e n e n h a c e s a pedido en el caso de que alguien quiera algún modelo especial? Sí, también hago pedidos personalizados, como la gente d e s d e el diseño, todo. Sí, sí, sí. Lo que más generalmente se vende son los mates por taza o medios y taza. ¿Se encuentran en redes?、Si、les decir. Sí, sí, mi red social es LimaSimón2, tiene una foto de un perrito caniche, esa es mi red social.、Eh, lo miré y dije LimaSimón, ¿por qué? Por mi abuelo. Ah. Eh, a mi abuelo le gustaban mucho los cítricos y quería poner un nombre original, se llamaba Simón, entonces por eso Lima Simón, el nombre. Bueno, que tenga suerte, nos vemos.、Muchas、gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, ahí tenía Cintia, 4.500 pesos, un set de una taza muy linda, grande como para una sopa. Te digo que para este día está para una sopita este día porque está bastante, bastante fresco el día, 4.500 pesos. Te digo que ese precio. 4.500, 5.000 pesos es más o menos lo que te vas a encontrar haciendo un regalo más o menos lindo, este, agradable y sobre todo manual, porque esta, esta piba estaba haciendo todo,、eh, estaba to haciendo todo ella, s t todo a a haciendo b e que eso es importante. Pero también hay puestos donde hay plantas, donde hay cuadros que te los pintan、eh, a, este, a gusto、eh, o, a, este, o con, el, con, el, este, con el logo que vos quieras. Así que, hola, buen día. ¿Quién me quiere hablar un minuto para, para una radio? Bueno, buen día, ¿cómo está ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Hernán, soy de Garnica, Buenos Aires. Eh, eh, decinos qué, qué estás ofreciendo acá en la Feria del Regalo. Nosotros pintamos cuadros en aerografía, s o pintamos cuadros en el momento, en cinco minutos pintamos un c u a d r o delante del público.、Eh, contanos cómo haces para pintarlo: ¿Pintas a mano o con máquina?、Eh, usamos aerógrafos. Y bueno, después usamos b o l s a madera, la mano, le vamos dando la forma y hacemos todo lo que es paisaje,、eh, de diferentes motivos, diferentes colores. Pintarlo ahí este, en el momento también es, es todo un atractivo, ¿no? Sí, es, es lo que llama mucho la atención a la gente y se queda mirando y es verlo y te sorprende por, por la rapidez de hacer un cuadro ¿no? en cinco minutos y llama mucho la atención. ¿Cuánto hace que venís a Santa Rosa de esta s feria? s Y hace siete años y、ah. si sí, sí, sí, sí. no pude venir el año pasado pero siempre venimos todos los años todos los años. en un momento como este económico del país muchos te preguntan los precios cuánto, cuánto cuesta un cuadro más o menos este en un precio normal que están manejando m i r a nosotros lo manejamos con los cuadros chicos y son tan en oferta están dos por dos mil dos cuadros dos mil pesos Bien, muy accesible ¿tú? muy no, no hay nada de mil pesos te te digo diga... Pero y después tenemos cuadros de 10 mil pesos que es lo más caro que vendemos. Bueno, que tengan suerte, que les vaya bien y que tengan buenas ventas. Muchas gracias, muy amable. Que tenga buen día. Gracias. Bueno, bueno ahí tenés, Cintia. Si querés regalar un cuadro, dos por dos mil, te digo que es un gran precio. Hay, hay cuadros ya hechos de Maradona, que es lo que primero miramos、Hello. de Messi, pero también hay de, de algunos, algunos paisajes. Eso está justo en la esquina de. Eh, Avellaneda y 9 de julio es un puesto grande, importante porque esto es un atractivo, sobre todo de noche que está bien iluminado.、Sí. En este lugar es lindo para, para verlo a este, a este pibe que después que dijo que hacía 7 años que estaba, me acordé que estaba en otro lugar de la. De la, de, la, de la Plaza San Martín, también haciendo ese trabajo, y es muy lindo porque se pone todo un traje y empieza a pintar con, con un soplete, y este, es muy lindo verlo trabajar. Así que si quieres hacer un cuadro, si te quieres gastar una moneda, 10 mil pesos, si tenés menos plata, con 2 mil te llevas dos cuadritos chiquitos. Para, para colgar. Así que tenés o tienen los que, las personas que vengan acá a la Feria del Regalo de todo para elegir. Algunos puestos en este momento se están armando, otros ya están armados. Van a tener tiempo hasta las 2 de la tarde del 24 de diciembre para comprar el regalo para, para esta fiesta. Estaba,、eh, están, ¿Tienen postnet? Ahí, es, ahí va la pregunta. ¿Tienen postnet? Sí, sí, muchos de ellos tienen postes.、Bueno. Otros trabajan directamente con, con efectivo, pero muchos tienen postes. Eso sí, está sí. bueno. Eh, eh, bueno, la, los, los comercios tradicionales tienen la ventaja durante estos días de las cuotas del Banco de la Pampa, ¿no? Que son、claro. las tres cuotas con el descuentito. Ahí ya tienen un impacto, una, una inyección importante de ventas.、Eh, bueno, quienes este, puedan llegarse a la plaza, acompañen también a la economía popular. Sí, buenísimo. Y también pensá que si querés llevar un par de regalos, son ponerle que 10, 15 mil pesos,、uh -huh. lo podés hacer en tres cuotas. 5 mil pesos no es tanto,、uh -huh. sobre todo pensando hoy en día con, con, los, con los precios devaluados que, que hay. Así que si querés hacer un par de regalos, por 15 mil pesos lo conseguís tranquilamente. Y sobre todo, l l e v á i un regalo artesanal, que eso es lo más, lo más lindo. Tal cual. Bueno, gracias, Maurito. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Mauro desde el Armado de la Feria del Regalo en la Plaza San Martín en Santa Rosa.